Hola, g i s e ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Acá queriendo conocer un poquito más sobre este t i n k u u n z s í Y sobre este voluntariado、eh, exclusivamente. Pero bueno, para aquellas personas que están ahí del otro lado y que no saben que es la primera vez que escuchan, ¿qué es el t i n k u u n z <risa> Sí. Bueno, el t i n k u u n z es una, una propuesta que venimos realizando ya desde el año 2015. En la Universidad Nacional de Gerán Sarmiento, donde un grupo de referentes y referentas veíamos como viendo las distintas actividades que se venían haciendo en distintas escuelas en el marco del mes de octubre, en el marco del 12 de octubre, en realidad.、Hmm. Eh, Cuando empezábamos a discutir el tema bueno, de, de la llegada al descubrimiento de América, el Día de la Raza y otras, otras,、eh, otras nominaciones, otra, otras nombraciones que se le había dado a esa fecha, entonces,、eh, cuando hubo este cambio por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural dentro de las instituciones educativas, empezamos a ver también、eh, qué podíamos nosotros desde la universidad aportar a todo, esta,、eh, a todo este mes que es importante para. Para los pueblos originarios, donde nos, para nosotros es un mes donde、eh, reivindicamos la lucha de los pueblos、eh, originarios, ¿no? desde hace más de 500 años que estamos en un proceso de resistencia, y recordamos esas fechas como justamente el inicio de la resistencia、eh, de los pueblos indígenas de aquí, de la v i Ayala. Entonces, bueno, empezamos como a, a tener esas discusiones y decíamos, bueno, está bueno que podamos como ver cuáles son estas otras. Eh, eh, actividades que vienen realizando las escuelas、uh -huh. y cómo también podemos visibilizar esta lucha en este marco del mes de octubre,、eh, junto con los espacios universitarios ¿no? y, y también las instituciones educativas.、Bien. Entonces, bueno, en 2015 venimos, venimos haciendo este proyecto donde nos juntamos varias escuelas,、eh, referentes de comunidades indígenas,、eh, urbanas y también.、Eh, Compañeros y compañeras de, del d e arte, de la cultura, que también nos vienen a acompañar、eh, en esta fecha,、sí. eh, donde realizamos una serie de talleres dirigidos a estudiantes. De distintas escuelas、eh, de nuestra zona de influencia, tanto de la universidad, y bueno, y esto se extiende un poco más porque vienen escuelas también, no sé, de Capital Federal o de la n ú s、eh, de Marcos Paz también, donde, bueno, nos encontramos, intercambiamos saberes y conocimientos que, que nos aportan estos referentes y referentas, y después hacemos una TAPI, que es un almuerzo comunitario,、eh, donde la idea es que las escuelas puedan intercambiar, puedan conocer, Puedan También eh, socializar eh, todos estos conocimientos y también todas la, las expresiones artísticas que vienen realizando en ese mes y que las puedan,、eh, las puedan mostrar. Y bueno, y después la jornada termina con una presentación de bandas, porque cada escuela viene realizando un trabajo sobre pueblos、mm -hmm. originarios、eh, y la idea es que los presente generalmente. Son bandas de sicuris,、sí. donde empiezan como, bueno, no, nos muestran los, las actividades o todas las, todas las cosas que vienen haciendo en cada escuela, y cerramos la jornada con una,、eh, con una gran sicuriada, ¿no? donde todas las escuelas participan,、eh, nos juntamos a tocar、eh, en, en equilibrio, en, en colectivo, y bueno, y cerramos esa jornada con esta, esta gran fuerza que entre todos vamos como sembrando. Bien.、Eh, ¿Hace cuántos años entonces me decías? ¿Desde el 2015? Desde 2015, sí, y bueno, por la pandemia no nos pudimos juntar,、sí. recién retomamos el año pasado,、eh, así que bueno, esta sería la séptima edición, más、mm -hmm. o menos. Y pensaba también,、eh, sacándote un poquito ahí del de, de Tinkuns, pero que lo importante que es,、eh, ¿no? En estos tiempos reivindicar la, la cultura, las culturas indígenas, ¿no? En este tiempo de, en las que las últimas semanas vimos ataques muy concretos a, a, a referentes de pueblos originarios. Efectivamente, sí. Lo, cada, las, las escuelas que asisten al TINCU son escuelas que, con las que ya venimos trabajando y discutiendo justamente el lugar o la lucha de los pueblos、eh. indígenas que venimos llevando d e hace más de 500 años.、Muy、no es que vienen escuelas así como al azar y demás, sino que、okay. son escuelas con las que ya se vienen trabajando justamente、eh, porque nos juntamos en el mes de octubre. ¿no? Okay. Y además,、eh, también lo que buscamos es acompañar a las escuelas. Porque los han, hay muchas,、eh, muchos docentes que nos comentan, por ejemplo, que a veces、eh, sus actividades o todas las, las propuestas que, que ellos intentan también realizar en estos espacios educativos, que también es un espacio justamente donde in, intentamos romper con estas representaciones clásicas de los pueblos originarios,、eh, y romper con esas imágenes que hay ¿no? con, con respecto a la lucha de los pueblos indígenas. Entonces, la idea es también acompañar a los y las docentes en todo este proceso y bueno, juntarnos, acompañarnos también,、eh, debatir el lugar que, te, que tienen hoy en día los, los pueblos originarios, los procesos、mm. de criminalización, los,、eh, las, toda la lucha por el, contra el extractivismo ¿no? este, y, bueno, y, y todo el a b a j a l l a m i e n t o con respecto a nuestros derechos. Así que este, todas estas discusiones las llevamos a las escuelas previo al TINCU y las vamos discutiendo con los y las estudiantes. A mí、mm -hmm. me parece que es, una, es un, un momento no solamente donde nos encontramos y reivindicamos nuestra presencia、eh, de los pueblos originarios también en contextos urbanos, sino también para reivindicar toda esa lucha que viene, venimos realizando nuestros abuelos y abuelas、eh, durante todas estas.、Eh, Este tiempo y donde los, los chicos y las chicas pueden eh, justamente eh, conocer y, y también ¿no? empezar a romper con esas、eh, imágenes estereotipadas que hay con respecto al, a, los pueblos,、mm. a los pueblos indígenas. Y a, a aquellas personas que están escuchando, les encanta la idea, pero ¿qué,、eh, ¿qué significa s e、eh, r voluntariado? Sí, nosotros nos dimos cuenta con, conforme vamos haciendo estas actividades, que, que esta. Esta propuesta la venimos realizando junto con la profesora Silvana y u n t i que es la p r o f e s o r a del Instituto、eh, Juan Bucetich, ahí en, en José S. Paz. Y este, siempre, como que acabamos súper agotadas y decíamos: no, hay que también abrir un poco más esta, esta jornada este, para que podamos todos y todas disfrutarlo. Así que este, abrimos este voluntariado para quienes. Quieran acompañar, quieran ayudarnos en la organización. Es un encuentro hermoso, es un encuentro muy este, colaborativo. La verdad que terminamos, finalmente、eh, con, con Silvana terminamos agotadas, pero、mm -hmm. súper contentas porque es un momento de, donde justamente reivindicamos esta presencia y la reivindicamos desde otro lugar. ¿no? Entonces, este,、eh, la idea del voluntariado es para quienes quieran acompañarnos en la realización de esta jornada. También, quienes tienen alguna expresión artística que la quieran compartir con los chicos y las chicas, también está súper abierto、eh, para quienes nos quieran acompañar con algún taller y demás, pero puntualmente es para, para colaborarnos con la organización de la jornada. Esta jornada se va a realizar el viernes 6 de octubre en el campus de la universidad.、Bien. En caso de lluvias, se pasa para fin de mes, pero en principio lo tenemos,、eh, tenemos la fecha del 6 de octubre. De nueve y media de la mañana hasta las cinco de la tarde. Cada este, quienes se、si、quieran sumar pueden aportar desde lo que más deseen, donde más se sientan más cómodos、eh, y desde donde deseen también、eh, sembrar esta,、eh, en esta linda, linda propuesta.、Uh -huh. Así que esto se va a realizar el viernes 6 y nosotros vamos a tener dos charlas informativas、Bien. para quienes quieran. Conocer un poco más de la propuesta y ver también qué es lo que esperan y cómo cómo desean aportar. El viernes primero de septiembre a las cuatro de la tarde en el Centro Cultural de la u n s en Roca 850 San Miguel, y el sábado dos de septiembre a las cinco de la tarde también ahí en en Roca, en, en el Centro Cultural de la u n s Así que están súper i n v i t a d o s a acompañarnos. y、si、también quieren Eh, participar o, o simplemente、eh, darnos fuerza durante la jornada,、uh -huh. también están súper invitadas.、Uh -huh. Así que、eh, uh -huh. eh, siempre va a haber espacio para, para compartir, para dialogar y para intercambiar todos estos saberes, conocimientos, prácticas、eh, ancestrales que están presentes en nuestro cotidiano también. Bien, ¿hasta cuándo hay tiempo de, de sumarse? Nosotros pusimos como fecha el viernes,、eh, no, perdón, el 8 de septiembre, como、uh -huh. fecha para, para、um, la última fecha que cerramos este voluntariado. Así que quienes deseen nos mandan un mail、eh, a p u e b l o s o r i g i n a r i o s o n g s e d u a r y ahí nosotros、eh, vamos a estar como compartiéndole toda la info también. Así que bueno, nada, es muy,、eh, esperamos contar、eh, con mucha compañía, con mucha resistencia y bueno, estar siempre s o s t e n i e n d o n o s en colectivo, en, colectivo en, esta, en esta hermosa jornada. Perfecto, ahí entonces e c h a la invitación para cualquiera que quiera、eh, sumarse y ser parte del de, de Tinkoons, que,、bueno, que lo pueda hacer y que tiene tiempo entonces hasta el 8 de septiembre. ¿Nos podés volver a recordar las、eh, charlas informativas? Eh, va a ser el viernes primero de septiembre a las 4 de la tarde y el sábado 2 de septiembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural de la o n s Perfecto, así que cualquier duda allí van y se pueden sacar bueno, y despejar todas las dudas para bueno, ser parte de este voluntariado. Vea,、sí. bueno, te sí, eso, agradecemos、sí. y más cerquita de, de la fecha del de, de TINQ11 o seguiremos、eh, compartiendo y, y difundiendo ya la, la jornada en sí, ¿te parece? Buenísimo, yo les agradezco la difusión y aprovecho también para invitarles o para pedirles también a quienes puedan acompañar a los hermanos y hermanas que están en el Tercer Malón de La Paz en este momento, en Capital Federal, también haciendo resistencia. Así q u i e、eh, n e s puedan estar, aunque sea un ratito,、eh, creo que se emplaza la valla,、eh, no recuerdo bien, donde los compañeros y compañeras en este momento están justamente pidiendo. Para、eh, la defensa del agua, para la defensa de la tierra, para la defensa de la vida、eh, y para pedir justamente、eh, abajo la reforma de Morales. Así que les pedimos también muy encarecidamente que les puedan acompañar, aunque s e a un ratito ahí a los hermanos y hermanas y hacer fuerzas, porque en este momento también están sufriendo el acoso de, del gobierno de La Reta c que no les permite、eh, expresar sus,、eh, el derecho a la. A la manifestación, el derecho a la protesta, y en este momento estamos en un proceso también de, de, de alerta, de, de tener que acompañar a los hermanos y hermanas, aunque sea un ratito, que a ellos、uh -huh. les, da, les hace bien porque les, les da más fuerza para seguir sosteniendo esta lucha. Sin duda.、Eh, Bea, como siempre, te mandamos un abrazo grande. Abrazo a ustedes, muchísimas gracias.